Buen día, ¿cómo les va? Mónica, un minuto tiene para Radio Querves, estamos justo comentando en vivo. Eh, ¿Qué expectativas tienen para esta, para esta audiencia? La mejor, buen día, la mejor, espero que salga todo como corresponde, como siempre estoy pidiendo, y que se haga justicia por mis chicos. Sería justicia para ustedes, Mónica. Y condena. Nosotros pedimos una condena. Así que vamos a ver qué pasa hoy y bueno, veremos qué. Es esperemos que salga todo bien viste que como siempre pedimos los jueces imparciales que no haya cosas raras y nada más qué que no sean imparciales deberían serlo claro sí sí deberían ser imparciales exacto, exacto. disculpa porque estoy con toda la adrenalina no, no, digo, que, digo que también está bueno para deberían serlo no no deberían pedirlo a eso no no no sí la verdad que sí viste que hubo muchas cosas raras pero bueno te dejo pues ya me están esperando. ¿Pueden ingresar parte de la familia? Como es? Porque nosotros no podemos. No, no, no, no, no, no. no. Pueden. la querella nada más. Únicamente, ¿Ustedes lo van a seguir a través del streaming? A eh, través de lo que se ve. Las familiares viene. sí, las ah. familias sí. Lo que sí voy a pedir porque, viste, que los periodistas podían entrar tres, cuatro. Sí, pero hasta ahora no nos han dejado. Porque han estado acompañándonos siempre, viste. Pero bueno. Bueno, muchas gracias. Gracias, nos vemos. Eh, Mónica Sideraca.